quiero que tú me saques a mí allí para... chacho, ese tipo, olvídate, ese tipo se suelta ahí con esa música siéntelo, siéntelo, siéntelo sí, placer Bien bonito, la cosa más bonita del mundo. Amándose. Amor. Amándose. Amor. Suavecito. Mira, mira, mira, mira cómo te lo ha recuesto. ah, te machuco. Dale con cuidado que te mayuco porque yo soy Ramírez que voy a hacer, que voy a hacer, una cosa bien bonita, cuando uno se, se besaba, se acariciaba, que te lo goces conmigo bailándolo amor. en el bolín suavecito mira mira mira cómo te lo ha amor machucadito a ah, te machuco amándose Tal con cuidado que te machuco porque amor. yo soy Ramírez la cosa más bonita del mundo